acá hoy en el Congreso peleando por herramientas que permitan continuar y fortalecer el trabajo de organizaciones y artistas que trabajan por y para su comunidad. Eh, estamos con el colectivo Pueblos y Cultura peleando por el 0,1% del presupuesto nacional para estas, este tipo de iniciativas y por una ley que llegue a todo el país que pueda hacer crecer la cultura de nuestros barrios de Ushuaia a la Quiaca. Eh, el mensaje de hoy es que terminando este 2010, este año del bicentenario, cada vez más hemos recuperado el protagonismo que nos corresponde como pueblo, eh, el protagonismo que nos corresponde como sociedad para poder llevar nuestras metas a un país más justo, libre y soberano, con inclusión para todos y todas las argentinas.